Son nuestros alumnos, mis alumnos de la Escuela María de la Paz que hacen period de radio y periodismo escolar. Los quiero saludar cordialmente y, por supuesto, dar las gracias por estar acá con nosotros. En los próximos minutos estaremos hablando y compartiendo interesantes temas de conversación. Antes que t o d o los s a l u d o Hola, ¿cómo están? a c é r q u e n el a micrófono. Hola. Hola. ¿Con Hola. a quién hablo?、Eh, Gonzalo Romero. ¿Miguel Ángelo? ¿Miguel Ángelo? ¿Miguel Ángelo, cuánto? Miguel Ángelo Sechini, por d h í Perfecto. Oye, Miguel Ángelo, ¿cómo estás? ¿Qué te parece estar acá? ¿Te gusta? Sí.、Eh, amigo, ¿cómo estás? tú?、Sí, eh... Gonzalo, Gonzalo, vamos a comenzar con, contigo primero. Gonzalo, bienvenido a la radio.、Eh, ¿Tú formas parte de qué comunidad educativa? c ó m o te va en el colegio?、Eh, bien, bien. ¿Te gusta estar en el colegio María La Paz?、Eh, sí. ¿Tú formas parte de un proyecto? ¿Cómo se llama ese proyecto? El cual que tiene el día de hoy aquí en la pared. El taller de locución. ¿Ya? ¿Ya?、Eh, ¿Y eso s í de la radio e s o l a r e ha a r d a m e c p a r e r c e bien porque、eh, a mí siempre me ha gustado、eh, intentar cosas nuevas. s s í De. De、eh, hechos paranormales. Bueno, bienvenido y comenzamos con tu exposición, ¿te parece bien?、Eh, sí. a a、eh, Hola, amigos de Puente Alto, yo soy Gonzalo Romero. Hoy l e presentaré El Hombre de Negro.、Eh, y como, si, como siempre allí estábamos, los lo de siempre, haciendo lo que siempre.、Eh, Sentados en la oscuridad, alejados de todo aquel que solo quería imponernos algo. t o d o hablábamos, eh, reíamos, eh, bebíamos y todas esas cosas que haces h a con e s c los、eh, c u a n d o m e j o r Cuando mejor lo e s t á b a m o s Carol, mi mejor amiga, empezó a llorar mientras gritaba que en el fondo. En la oscuridad había alguien que、eh, vestía de negro y estaba tan p a l i d o al, O al menos eso es o b vio. Que parecía un muerto, todos empezá, todo empezábamos a reírnos y le dijimos que dejara de beber. Ella insistió. Eh, dos de los chicos que estaban con nosotros se ofrecieron a acompañarla hasta el sitio para que se convenciera de que allí no había nada ni nadie. Al final fuimos todos, llegamos, llegamos miramos por todas las partes y, como habíamos pe pensado, no había nada, me mejor dicho, nadie. A Carolina se le pasó el susto, volvimos a. A crear el ambiente que teníamos. que teníamos Cuando vi c u algo n d o vi a era ese hombre, el de negro. Me, me entró tal miedo que comencé a gritar. Los chicos pusieron cara de, de mosqueo y n o e m p empezaron z y no e a decir que la broma había estado muy bien, pero que paráramos, que, que se estaba haciendo pesada. Nosotros no dejábamos de decir que aquello no era una broma, que habíamos visto aquel a hombre o lo que fue. Después de unos ratos decidimos quedarnos allí un poco, quedarnos allí un poco más, pero, pero esta vez cambiamos los sitios. Cuando más a gusto estábamos, uno de los chicos, Juan, le dijo a otro que mirase al fondo.、Eh, al fondo Este se levantó y dijo gritando: ¡Corred! No tuve tiempo a, a girarme y mirar, pero sé lo que, sé lo que vieron, sí. Sé, sé que habíamos bebido y también sé que cuando se bebe se puede llegar a ver cosas que en realidad no están pasan, pasando, pero en este caso lo, lo vimos cuatro personas, no volvimos a aquel sitio nunca más. s Conocido lo paranormal. Momento, Escuela María de la Paz, integrante de estalleres del radio. Segunda parte y final de nuestra presentación de los niños de la escuela María de la Paz. Vamos a compartir con otro gran amigo que está con nosotros y, y él va a leer la última parte ya de, de este momento. María de la Paz, hola, ¿cómo estás? Bien, tu nombre, Miguel Ángelo, Miguel Ángelo, fenómenos paranormales, de qué hablamos exacto,、aquí? el niño del cementerio. Adelante con tu historia, estoy bien. El niño del cementerio. Nunca había creído en los espíritus hasta que hace un par de meses fui por una noche con mis amigos al cementerio. Al llegar, nos pusimos a jugar al escondite y me tocó, pa me tocó pagarla a mí. Cuando acabé de contar, escuché un ruido en la zona de los nichos. Más viejo. Y fui hacia allí esperando pillar a alguien, pero no fui hacia el principio, no veía nada. Aunque un poco a poco me fui acostumbrando a la oscuridad y entonces le vi. Era un crío pequeño que parecía estar muy triste, pero me quedé muy sorprendido. o q u e hacía eso? Creé allí. Antes de que pudiera decir algo, el crío, el crío se, de se desvanecía en el aire. No me había asustado más que en toda mi vida. Casi nadie me creyó, pero yo estoy convencido en, en el que fue real. Lo peor fue que poco al día después, buscando información, leí que un 25 años antes de esa misma noche, un niño había muerto en el cementerio. Extrañas circunstancias. Oye, ¿qué te parece haber estado acá?、Eh, bien. ¿Qué, me... te parece, ¿Qué te parece el momento radio? Bien, me entretengo. Me gusta. ¿Una, ¿Una experiencia inolvidable para ti? Sí. ¿Cómo te imaginabas la radio? ¿Cómo es?、Eh, así, con.、Eh, con locutor, con radio, todo. Quiero agradecerte tanto a ti como al amigo que vino el día de hoy a acompañarnos a la radio Puente Alto. Esperamos que puedan venir en una próxima oportunidad con otros temas. Y desde ya, despídaselo, amigos, que nos están escuchando.、Eh, bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por escucharme. Le habla Gonzalo r o m o Muchas gracias, Gonzalo. Despídaselo también, amigo.、Eh, buenas. Bueno, esto sería toda mi historia. Me llamo Miguel Ángelo, de la r i o Puente Alto. Gracias, chiquillos.、Eh, tío, ¿puedo mandar un saludo? Adelante. Ya,、eh, un saludo para mi hermana. Luz María, un saludo para la Escuela、Santa、María de la Paz, la tía Mariana, la tía Anita, la tía Carmen, la tía Jennifer y la tía Alejandra. Y mi papá. Muchas gracias, amigo.、Sí. Muchas gracias.